sumar la menta a dan los gitanos, no hay quien las dé como ellos. Palmadas a la madre patria ay los gitanos le dan el sabor, y los gitanos le dan el sabor por matabla o donde quiera que en la fiesta, le dan Flamenca!